que siguen en el aire de la radio, en este caso vamos a, eh, a charlar con el comisario Darío Almendros. Buen día comisario, gracias por atendernos. Buenos días a usted a la audiencia. Comisario, queríamos saber las novedades de última hora en la ciudad de Saladillo. Eh, sí, en la fecha eh, 4 15 horas se toma conocimiento de un robo que se produjo en el comercio denominado Oxilobo, eh, situado en la esquina de Cabral y San Martín, donde autores ignorados sustrajeron Eh, un grupo de electrógeno, una soldadora, y dos bombas eh, nasteras, eh, motobomba nasteras. Este hecho dio motivo a un inicio de una investigación caratura de, la de robo Eh, en la que se le dio intervención a la Fiscalía Número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortega, que se encuentra en turno de esta quincena, uh -huh. habiéndose iniciado la investigación pertinente. Uh -huh. Ahí está. Esa sería la novedad del día de la fecha. La novedad del día de la fecha. Eh, comisario, como siempre, muy amable, muchas gracias. Eh. Gracias, hasta, bueno, luego. Días, hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros por este hecho policial, este robo allí en Oxilo con algunos elementos. Las 11 y 40, nos vamos a la pausa. Después vendrá un temazo. De David Stewart y Candida Alfer, aquí a la 106. Dale. Presentó el mensual.